Buenos días amigos, bienvenidos a Solo Negocios. Estamos acá en Radio LED 901 de la mañana, 18.6, la temperatura de este miércoles 9. De nada, dije 9, 9, todo 9. Hoy, Mariano, ¿cómo le va a nuestro operador? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, saludamos. Levanta el dedo. Eh, estamos acá, esto es Solo Negocios. Vamos a hablar durante una hora de lo que pasa en las empresas de economía, un poco de, de política, obviamente, en un día muy especial donde todas las miradas se lo lleva lo que está pasando con el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Ahí estamos con las viudas, hablando un poquito del Fondo Monetario Internacional. Este tema en realidad no habla del Fondo Monetario Internacional, no, es un tema... Habla, habla de amor y dice que está en el fondo y tira Fondo Monetario Internacional en una época ochentosa, me imagino, en la que el Fondo Monetario tenía mucho peso, no como ahora. ah Bueno, obviamente que ahora el Fondo Monetario vuelve a ser un tema diario. Vamos a estar hablando del Fondo Monetario casi todos los días y si le pagamos y lo que nos van a pedir y todo eso. Volvimos, volvimos. ¿Será bueno? ¿Será no tan bueno? Lo veremos. Bueno, lo cierto es que Tuvimos, nosotros tuvimos a el, un programa eh, la semana pasada, justo a esta hora, como siempre. Y después de eso vino todo un, eh, un vendaval. Pasó de todo. O sea, no te voy a contar a vos que lo estás viviendo y que vivís en el mismo país que yo. Pero resumimos, el Banco Central subió un par de veces las tasas de interés. Eh, intervino para bajar el dólar con bastante poco éxito. Eh, el, el, el dólar, récord todos los días. El jueves, el, el famoso jueves negro de la semana pasada, con el dólar aumentando un 9%. Los mercados externos que se caían, el dólar apreciándose en el mundo. Los países emergentes temblando. Argentina temblando mucho más que, lo, que el resto de los, países, eh, de los países emergentes. Una corrida contra el Banco Central. Los inversores extranjeros que se iban. Pasó de todo. Pasó de todo el jueves, el viernes. Y el lunes la cosa empezaba a, eh, a, a aparecer también con que iba a haber récord de, de vuelta de dólar y demás. Las, las, las aguas se calmaron un poquito después del, del, del chicotazo de aumento de tasas del Banco Central del viernes. El dólar subió poco, pero no subió, pero no subió, pero no subió tanto. Se mantuvo más o menos en una, en, una, en una franja. Se disparó un poquito en el cierre. Y ayer, cuando todo hacía prever que íbamos a tener un día también movidito en cuestión de, de dólar y de intervención o no intervención de parte del banco, del banco Central, alrededor del mediodía, conferencia de prensa, conferencia de prensa, habla Macri, habla Macri, todos dijimos, nos agarramos la cabeza, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno, se anunció la vuelta al, eh, al, fondo, al fondo Monetario. Eh, ¿Qué implica esto? Bueno, aparentemente vamos a ir a pedirles un máximo de 30 mil millones de dólares. Está llegando en este momento eh, eh, el, el, ministro, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujomne, a, a Washington para arrancar las, las, eh, las reuniones con el FMI. Recién hablaba con gente de, de Hacienda que me decían que no, que no estaban del todo seguros. Eh, eh, bien a qué hora iban a hacer las reuniones todavía la agenda está por definirse porque, y esta es otra de las cosas que se le cuestiona al gobierno, es esta cosa de improvisación no eh, ayer por ejemplo, los ministros no se sabían muy bien si iban a poder viajar porque no, había, porque no había vuelo bueno, la verdad es cuando se recurre a financiamiento en alguno de los escenarios del Fondo Monetario porque como te decía, el, el Fondo Monetario tiene varias eh, eh, varias líneas de crédito y, y, y distintas maneras de, de, de después de pedirte las cosas, ¿no? de acuerdo a la forma en que te presta el dinero te pide cosas sabemos que el fondo pide y pide fuerte pasó en el gobierno de De, de la Rúa pasó en la última etapa del gobierno de, de, de, de Carlos Menem bueno, te piden, ¿no? te piden y te controlan y te exigen te presta plata y te exige te exige que seas eh, ordenado con las cuentas te exige que bajes el déficit fiscal te exige, te exige si no, no te presta más plata te cancela te cancela el, eh, la ayuda ¿Te acordás lo que pasó en diciembre del, 2000, del 2001? El fondo le cerró la carilla literalmente a De La Rúa, y De La Rúa duró un par de días después de eso, nada más. O sea, el fondo tiene sus, eh, tiene sus está hablando de que el gobierno hace un, un pedido de préstamo preventivo, de que es una guita que va a tener ahí por las dudas, no parece. Es dinero que el gobierno, que el gobierno necesita para, para cubrir algunas, algunas cuestiones de, de, de pagos y demás. Así que bueno, vamos a ver qué condiciones negocia Dujovne, que está ya con buena parte de su equipo, con los funcionarios del fondo. ¿Es pragmatismo económico, como dicen algunos funcionarios? ¿Es un manotazo, un manotazo ahogado, como dicen algunos economistas? Bueno, vamos a tratar de repasar estas cuestiones en un rato. Argentina pide 30 mil millones al FMI como reaseguro financiero, dice Clarín en su título principal de hoy, en una idea que tiene más que ver con lo que yo te decía que piensan algunos eh, algunos eh, funcionarios. Esta palabra de préstamo preventivo, reaseguro financiero, suena un poco a blindaje de la ruga en un punto, pero bueno, eh, eh, Clarín va por ese lado. La Nación dice el gobierno pide ayuda urgente al FMI para frenar la crisis cambiaria. Bueno, obviamente, eh, inevitable, el gobierno regresa al FMI para no pagar tasas de 13%, las tasas en principio del Fondo Monetario son bajas Si la comparás con otros sistemas de financiamiento Es una tasa de 3-4% Contra acá, como dice Ámbito, 13, eh, 13% Igual, el fondo te exige Como decíamos recién Y el cronista titula hoy en su título principal También, obviamente, Macri pide apoyo financiero Y acude al FMI para sostener el gradualismo Yo estuve en el Fondo en el Fondo Monetario Hace algunas eh, hace algunas semanas, hace tres semanas nada más hablando con algunos funcionarios del fondo a los funcionarios del fondo no les gusta tanto el, el, el gradualismo o por lo menos la velocidad del gradualismo argentino, ellos van más por una idea de de, eh, de, de hacer algunas, de algunas, de algunas medidas un poco eh, un poco más duras igual por ejemplo en el fondo monetario dicen, por un lado te dicen el gradualismo más o menos, pero por otro lado dicen el gobierno aceleró algunas cuestiones como la cuestión tarifaria La aceleraron el plan. Dice: Acá vino Aranguren, me decía un alto funcionario del, del, del FMI. Acá vino Aranguren a explicarnos cómo era el plan eh, tarifario y nos hizo una, un, un plan que duraba X tiempo y ese plan se ejecutó en mucho menos. O sea que, por un lado, están diciendo que el gobierno podía, podría ajustar más algunas cuestiones y el fondo hace mucho foco en el déficit fiscal y demás, pero podría haber ido un poco más suave con el cronograma de aumento. Tarifario. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver repercusiones. Luis Ybel de hoy en InfoAe se pregunta si nunca se dieron cuenta de que las palabras de elogio de Cristín Lagarde, la titular del organismo del fondo, no coincidían con los informes de los técnicos que, inc que veían inconsistencias graves en los números argentinos. Esto es cierto. Cristín Lagarde vino en el contexto del G20 en marzo acá a la Argentina. Se reunió con Macri. Almorzó el famoso almuerzo de los mil pesos en la en la, en la casa de, de Dujovne, que después Dujovne pasó como gasto como gasto de representación. Eh, y ahí Lagarde dijo, que se reunió con Macri también, y dijo que el gobierno argentino en ese momento no necesitaba ningún tipo de ayuda del Fondo Financiero, ni la había pedido hasta el momento, marzo, pasó muy poco tiempo, poco más de un mes, y en ese momento Lagarde se mostró muy cerca de, de, de Macri y demás. En el evento que yo te decía en Washington hace 20 días, que fueron la reunión de primavera del Fondo Monetario del Banco Mundial, en la, en, la que estuve, en la que estuve presente, donde también hubo muchas reuniones del G20 y estuvieron Caputo, Dujón, Néstor Seneguer, y muchos otros funcionarios del gobierno nacional, porque Argentina obviamente es anfitrión del G20 y se aprovechó esta reunión del fondo para tener otros encuentros relacionados con el G20 y el B20, como te conté hace, hace algunas semanas. Bueno, ahí Cristina Garza apareció en un cóctel en la embajada, Se comió una empanadita, una copita de vino Saludó a todo el mundo y después se fue Medio rápido, pero fue Y los funcionarios, Dujovne, Caputo, Sturzenegger Estaban chochos Porque Lagarde había ido, era la primera vez que un titular de Fondo Monetario Iba a un cóctel de este tipo En la embajada, estaban todos muy, eh, muy Muy contentos con la situación Bueno, hay una buena onda Pero es cierto que la buena onda En teoría también está el contexto del G20 Que eso hace que Lagarde esté mucho más atenta del país anfitrión Obviamente, pero hace Que eh, que una cosa era la sonrisa de Lagarde para las fotos y otra cosa son los informes técnicos del, eh, del, del FMI en esa reunión, esos mismos días el, el FMI hizo una ampliación de su predicción el FMI había tocado la predicción de crecimiento de la Argentina del 2,5% la bajó a 2% para este año básicamente decían ellos por una cuestión de la sequía y cómo se impactaba en la, en la economía y también había subido la meta, la, la meta de inflación ...que ellos prevían para la Argentina a 19,2% para este año... ...bastante más lejos de la inflación ya quedada en el olvido... ...pero digamos que el gobierno sigue manteniendo del 15%... ...o sea, había algunos funcionarios hablando poco baja diciendo... ...el fondo nos tira el bombo, el fondo siempre se equivoca... ...nosotros tenemos razón... ...bueno, ahora van a tener que cambiar la bocha... ...van a tener que ir a sentarse en otras, en otras cuestiones... ...no es lo mismo ser un país miembro del fondo... ...y que el fondo te audita de alguna manera y te da sus, sus predicciones y sus proyecciones para el año, y si Argentina va a crecer tanto, la inflación va a ser tanto, habla de tus números a que vos le vayas a pedir dinero al Fondo Monetario, ahí cambia el escenario, se corre la escenografía, y el Fondo te presta dinero, pero te controla mucho y te exige mucho también. Además, nunca nos fuimos, estamos hablando todos que volvimos al Fondo, pero nunca nos fuimos del Fondo, ni siquiera en la época de Néstor y Cristina obviamente que les pagamos se les pagó la deuda dejamos de pedirles plata pero siempre seguimos siendo eh, miembros de, de <coughs> del Fondo Monetario Internacional obviamente que el, el fondo como consideraba que el gobierno de, el gobierno kirchnerista tocaba las cuestiones de las, eh, de las eh, del INDEC y todo lo que tiene que ver con las estadísticas oficiales Y hay un capítulo especial dentro del reglamento del fondo donde dice que eso no puede pasar. Lo tenían como un stand-by a la Argentina, digamos. No le daban mucha bola porque el Fondo Monetario mira y hace su, su, su, sus números con las cifras oficiales. Si ellos consideran que las cifras oficiales están alteradas, olvídate, no hablan más de vos. Bueno, otra cuestión que pasó en el medio de esta crisis de corrida y demás es que el, el Banco Central empezó ayer a vender dólar futuro. Es otra herramienta de política monetaria para, para contener un poco la situación. Es algo que ni siquiera querían nombrar los macristas, el tema del dólar futuro, porque vos sabés que hay algunas causas que vinculan a funcionarios, a Cristina y a funcionarios del, del último gobierno kirchnerista, con eh, alguna cuestión judicial por eh, supuesto mal eh, mal uso de este tema de la venta de dólar a futuro, es una causa que se está resolviendo, se supone a favor de Cristina, pero bueno, el gobierno no quería meterse mucho con esta cuestión, el gobierno actual porque esta cosa, esta figura del, del, del, del dólar a futuro quedó un poco ahí, eh, no sé si manchada, pero quedó envuelta en alguna discusión judicial y el gobierno quería evitarla no le evitó nada, ahora ya empezó a vender dólar a futuro. Carrió ayer habló en TN eh, habló de, más o menos que le echó la culpa de, de toda Durán Barba dijo que, le, que nos entregaron un país quebrado y que la Argentina no está no no y que el gobierno de Macri nunca se terminó de se, se animar estoy interpretando lo que dijo Carrió, a Carrió no, no se terminó de, de animar a contar el verdadero problema con el que se había encontrado cuando, cuando asumieron y que eso era culpa de Durán Barba y dijo acá Cambiemos tiene que salir a dar las razones y explicar a la sociedad dijo Carrió y no hacerle caso al teñido, así definió al asesor ecuatoriano a uno de los artífices de Cambiemos Dijo, basta de ser bonitos, basta con los globos. Mirá vos Río pidiendo, pidiendo basta de, de, de globos. Bueno, le harán caso. Salimos un poquito de esta cuestión, pero no tanto. Hoy hay mucho, eh, mucho tole tole en el, en el Congreso. Se va a tratar el tema de las tarifas en la Cámara de Diputados. La idea de algunos proyectos de eh, la oposición es volver a noviembre, que se realice un solo aumento y que esté vinculado con la variación salarial obviamente que desde el gobierno ya dijeron que si esto sale, hoy se trata en diputados, después tendría que pasar a, a senadores pero directamente se dice que si esto que si esto sale eh, Mauricio va, va, va a vetar esta, esta ley y de la CGT ya dicen que si Mauricio Macri veta esta ley, ameritaría hacer alguna medida de fuerza, algún paro a nivel nacional, así que vamos a ver qué pasa con Con, con tarifas, otra de las cosas que se tratan en el Congreso hoy es una ley muy importante, que es la ley de, de, de la nueva, la llamada ley de mercados capitales, o la nueva ley de mercados capitales, la ley de financiamiento productivo, que es una ley más enfocada a las pymes, a nuevas formas de financiamiento, formas de vincular a las pymes con cuestiones financieras y, y, y con la bolsa. Es una, es una. Es una buena ley que quedó media enmarañada en medio de otras. De otras cuestiones vinculadas con. Eh, eh, con la política y las tarifas y demás. Pero se supone que hoy va a salir esta ley. Y es una ley también que nos permitiría. Hay que ver si pasamos por todo este toletol económico de estos días. Pero bueno, se esperaba que. Vos sabés que la Argentina está esperando mucho eh, que lo pasen de país fronterizo a país emergente. Esto suena medio raro. Pero bueno, tiene que ver con el crédito internacional y demás. Que ahora cubriríamos con el FMI. Pero bueno, la, el Banco Morgan Styling hace esta, esta, esta medición. Te tiene como país emergente o como país fronterizo, Argentina estaba a punto durante mucho tiempo de pasar y terminó no pasando una de las cosas que ayudarían a que esto ocurra, a tener una nueva categoría a nivel eh, a nivel global como país, es que salga esta ley, esto era antes de esto, de esto, del quilombo de estos últimos días así que vamos a ver cómo pasa, pero bueno en principio, hoy sería, sería aprobada la ley de mercado de capitales y te cuento la última en este, en este revuelo de cosas que están pasando con el fondo monetario y demás se confirmó ayer que no va a haber aumento de naftas en mayo y junio eh, nuestro operador eh, eh, eleva sus puños en victoria pero quedate tranquilo porque a partir del segundo semestre, a partir de junio para adelante si te la perdonaron en, en, en mayo y junio, sabes julio el primero de julio prepárate porque se viene con todo de hecho el comunicado ayer del ministerio de, de energía más o menos decía esto te, no va a aumentar en mayo y junio pero después papito agárrate porque sabes lo que va a ser julio ¿no? Vas a tener que dejar en la llave del auto en el, en el surtidor Bueno amigos, vamos a escuchar un poquito de música Una tanda y venimos con más Fondo Monetario, el Congreso, las tarifas Y todas las repercusiones de lo que está pasando En este momento en esta querida Argentina Recuerden www.solonegociosweb.com.ar Nuestra página en internet Y nuestra cuenta en Twitter @soloNegociosweb Tanda música y volvemos con más Solo Negocios Auspicia este programa En Telecom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 se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a hacer historia solo faltas vos, sumate del 6 al 18 de octubre 3.998 atletas 206 países 32 deportes entérate más en www.buenosaires2018.com En Pago Mis Cuentas si tenés un segundo tenés tiempo para pagar tus impuestos y servicios de la manera más fácil y rápida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 Bueno, volvimos, salió el sol en el barrio de Palermo Entre el medio de las nubes, ahí asomó ¿Será alguna señal de algo? ¿Tendrá que ver Con la economía? No sé, porque aparentemente El pronóstico del tiempo está complicado Para lo que, para lo que resta de la, de, de la semana Pero bueno, ahora hay sol en el barrio De Palermo, mirá qué lindo la temperatura 18-7, está, está lindo, nublado Pero lindo, por lo menos no llueve Bueno, vamos a profundizar un poco todo esto Que te contaba recién del Fondo Monetario y demás Estamos en comunicación con el economista Aldo Abraham. Aldo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos Un gusto, buen día. Bueno, bueno, Aldo, contanos un poco, la verdad que vamos a, a yo hice un resumen también de lo, de lo que pasó, de lo que viene pasando, ¿Qué, eh, qué, qué, ¿qué conclusión haces vos de esta decisión, para algunos un poco, un poco apurada y desordenada del, del, del gobierno de anunciar su, eh, eh, su, eh, su, la vuelta al fondo, que van a iniciar negociaciones para eh, volver a pedirle dinero al Fondo Monetario? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que lo que están por pedir no es un crédito, ¿sí? sino lo que ellos van a pedir es lo que llama un crédito contingente. Viene a ser como una suerte de aval ¿sí? que va a dar el FMI diciendo, bueno, a ver, si en algún momento se corta el crédito para la Argentina por algún evento internacional, por ejemplo, eh, el, el FMI va a estar dispuesto a darle a la Argentina hasta ponerle 30.000 millones de dólares, no se sabe la cifra todavía, sí. 30.000 millones de dólares eh, para que pueda cumplir con sus compromisos, que es lo que busca esto, es que los inversores, aquellos que hoy podrían prestarnos, pero están dudosos, vuelvan a prestarnos y sean ellos los que sigan financiando a este déficit que tiene nuestro país, ¿no? este, este exceso de gasto en el sector público que tiene la Argentina. Esto la verdad es que no me parece una mala idea, al contrario, yo venía hace ya muchísimo tiempo proponiendo lo mismo en un, porque era una realidad que no, no necesariamente, este, digamos, que sea solo con el fondo, ¿no? Pero era una realidad que en la, eh, la, el gobierno este cuando asume recibió un, un Estado y un Banco Central casi quebrados, ¿sí? Y... La estrategia de este gobierno fue, bueno, dado que eh, la oposición no nos va a apoyar y que la gente tampoco va a estar dispuesta a avalar un, un rumbo más drástico, un ca caminar más rápido, alejarnos más rápido de este precipicio de la quiebra, lo sí. vamos a hacer gradualmente. Obviamente eso implica que eh, en cualquier momento que haya un viento fuerte como vos no te alejaste lo suficiente del precipicio de la quiebra si viene un viento fuerte externo corres el riesgo de que te tire ¿no? por, un, eh, por lo tanto la verdad es que siempre hubiera sido bueno tener este, una línea de créditos contingentes que se pueden sacar con bancos comerciales a ellos hay que pagarles lamentablemente como una prima de riesgo porque es como un seguro este, hoy no están disponibles ese tipo de eh, de créditos contingentes para la Argentina no pero no nos prestan sí. en esos términos los bancos sino no, eh, si te no. prestan te cobran digamos hoy, eh, no los bancos comerciales siempre te cobran por supuesto sí. pero antes te hubieran prestado porque había más plata disponible y no había tantas dudas sobre la Argentina ahora ni siquiera hoy, te prestan hoy no te van a prestar claro. ¿no? entonces pero sí lo podés armar con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y otros que también podrían sumarse a esto y bancos centrales de países fuertes, ¿sí? Con ellos sí los puedes armar y eso tranquiliza los nervios al tipo que te tiene que prestar y financiar tremendo desequilibrio dado que seguimos con esta idea de que hay que bajarlo de a poquitito porque no se puede tocar nada el gasto público. Bueno, eso era un costo que se sabía que estábamos corriendo y lamentablemente ahora se hizo presente, ¿no? Claro, bueno, eh, esta, esta cuestión de lo que vos decís el crédito, el crédito contingente, bueno, hay muchas, eh, eh, hay muchas eh, versiones con, con los tres, con los tres escenarios, porque también se habla del después del control que te hace, que te hace el, el FMI, digamos, hay como, como, algunos escenarios, justo el ministro de Bujón está llegando ahora a A, a Washington, se supone que ahí van a empezar las, las, eh, las reuniones, no quedó muy claro, esto del, del, del crédito ayer el presidente habló de algo preventivo después Dujovne no, no dio demasiado, demasiado detalle con lo cual eso generó un poco, eh, un poco de, de, de duda, y después está el otro componente, de lo que nos pasa en la cabeza de los argentinos, que tiene su paralelismo por ahí con, con, el, con lo que pasa cuando alguien habla del dólar y del aumento del dólar que tiene que ver con la palabra fondo monetario vos qué crees, eso eh, obviamente que remite a épocas a épocas muy duras de la Argentina eh, y, y, y demás. Eh, ¿Eso tiene un impacto directo en la, en la economía real? Ese, eh, ese rum, ese, ese malestar, ese, mmm, ¿viste? esa duda que hay con respecto a, a, esta, a esta cuestión y a lo que va a venir con la economía, ¿vos creés que eso impacta? A ver, lo que más impacta en negativamente es todo lo que hemos estado viviendo en términos de incertidumbre en estos días. Todo señor que tenía que hacer alguna compra más o menos importante, que no sea ir al supermercado, hoy la, la, la había frenado. Sí. Con lo cual eso tiene un impacto durísimo en la economía. Otra cosa que tiene un impacto durísimo en la gente es el hecho de que se haya depreciado como se depreció el peso. Ahora, Totalmente, la cuestión dólar cuando, no cuando vos vayas a querer comprar algo, te van a decir, bueno, dame más peso, porque esos pesos hoy valen muchísimo menos que hace un tiempo. Entonces eso es lo que hay que frenar en este momento, hay que frenar esa incertidumbre, hay que frenar esa caída del peso, es más, recuperar el valor del peso. Es cierto que eh, hoy, por ahí, todavía hay incertidumbre y por eso está bueno aclarar qué es lo que está pasando, por ejemplo, esto de que no es un crédito que te lo dan, sino que es en realidad como una garantía, ¿no? un aval, de que te lo van a dar cuando lo necesites, sí. si es que lo necesitas. Lo otro es cierto también es... <coughs> la, la, la memoria que nosotros tenemos del fondo es muy mala, yo no soy un fanático del fondo, justamente porque, porque si uno mira la historia del Fondo Monetario Internacional, eh, es un club al cual uno pertenece y sale, y, y sale plata, ¿sí? o sea que pertenecemos, vos tenés que cumplir ciertas reglas, ¿no? Las cumplen todos los países del mundo, ¿no? Este, pero, y pagan ese costo todos los países del mundo, Pero está ahí justamente para algún momento en el cual por algún motivo a algún país se le corte el crédito, poder ayudarlo y que eso no implique una debacle del país. Ese es el, el al club al que pertenecemos. Obviamente, si no lo íbamos a usar cuando lo necesitábamos, yo digo, ¿para qué estamos pagando los costos? Es como decir, pago la cuota del club y no lo uso. Y lo no vas, ¿no? Claro. El claro. La famosa cuota del gimnasio. ¿sí? Bueno, si lo tenemos, usémoslo. Ahora, lo que se ha comprobado es que en la historia, y te puedo mencionar casos recientes que después vemos el argentino este, en la historia eh, los países que han usado bien este instrumento del Fondo Monetario Internacional han salido adelante. Grecia, por ejemplo, ejemplo Grecia, bueno. no solamente, Portugal España, Irlanda ¿sí? hubo países que recientemente usaron este instrumento y les fue bien ¿sí? ahora, lamentablemente ¿qué es lo que pasa eh, otras veces? a ver si te suena, es que países, estos países llegaron por irresponsabilidad a una situación de quiebre, ¿sí? Entonces el, el, van y buscan ayuda al Fondo Monetario y otros, estos le dicen, bueno, mirá, ahora te tenés que portar bien, ¿no? Y su dirigencia es lo suficientemente responsable como para más o menos portarse bien, digamos, ¿sí? Este, para no agravar las cosas. Bueno, y entonces le funciona porque ellos resuelven los problemas con esa plata que le prestan y después salen adelante y sigue el país bien hacia adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con otros países? Llegan por su tremenda irresponsabilidad a necesitar un crédito o el aval de organismos internacionales, ¿sí? Y después siguen siendo irresponsables mientras lo usan. Entonces, ¿qué termina pasando? Que terminas financiando desde los organismos internacionales que hagan más macanas, o sea, que fundan mucho más al país. Claro, ¿sí? seguís pidiendo créditos, seguís pidiendo otros para, para pagar para los intereses. Macanas. Claro. Claro no, y... Pero para ser macanas, ¿no? Entonces te terminas hundiendo más en vez de, de, de decir, bueno saco con esta plata con un costo menor el, eh, el, el país adelante no sigo financiando la fiesta que nos llevó a la quiebra no entonces claro después tenéis una quiebra mucho más grande y obviamente un costo para todos de sacar ese país adelante mucho mayor Ahora, Aldo Aldo vos cómo, ves, el... cómo lo ves cómo lo ves al gobierno en este contexto más más eh, más eh, eh, eh, eh, Grecia eh, Irlanda y Portugal o más eh, lo que nos pasó en el pasado a nosotros? A ver, yo creo que el gobierno está más cerca así de Grecia y de estos países. Ahora el problema es que tenemos que estar todos más cerca porque si los argentinos no apoyamos el hacer las cosas que hay que hacer para que este país de una buena vez resuelva los problemas que cada 10 años lo meten en una crisis y No hay Dios que nos salve. ¿sí? Aldo, es, ¿Es, otro, ¿es otro fondo este, como dicen desde el gobierno, o es el mismo fondo de siempre? Yo creo que han cambiado en algunas cosas que ellos eh, pensaban antes. Es posible, pero lo que se comprueba es que en líneas generales este, no... No es que pide disparate, sí pide lo que, hay, lo que hay que hacer, lo que pasa es que, justamente, antes vos por qué no venías haciendo lo que hay que hacer porque no lo querías hacer, porque eso tenía un costo, ¿sí? Entonces, como la fiesta estaba buena, vos querías seguir adentro de la fiesta, sin importar quién la iba a pagar después. Ahora, ellos lo que te dicen es, bueno, se acabó la fiesta, ahora tratemos de ver cómo pagamos gigante de pilfarro, y eh, ahí es donde empieza la negociación para ver cómo se paga eso, que obviamente va a tener costo y a nadie le gusta pagar costos. De hecho, te decía yo hace un rato, cuando vos me preguntaba cómo lo veías al gobierno acá, el gobierno, de hecho, es un gobierno que está en minoría en el Congreso. O sea que acá no solamente tiene que haber un compromiso del gobierno como político, o sea, dejemos al lado de los ciudadanos, el aval de los ciudadanos, sino de la oposición. Y fíjate vos, ¿no?, que lo que estamos asistiendo y vamos a asistir hoy en el Congreso. Sí. Un grupo de legisladores de la oposición que va a ir a pedir que me sigan subsidiando a mí las tarifas ...sin saber cómo nos vamos a pagar eso... ...porque supongo que no nos van a volver a aumentar los impuestos... ...no van a volver a aumentar los impuestos a los argentinos... ...para que me subsidien mis consumos de servicios públicos... ...porque eso tiene un costo político... ...con lo cual nadie sabe de dónde va a salir esa plata... ...lo cual implica que como no está previsto en el presupuesto... ...vamos a necesitar tomar más financiamiento... ¿sí? ...para que me sigan pagando a mí... ...acá en Buenos Aires, que vivo acá en la capital las tarifas de servicios públicos. Ahora, eso lo estamos por hacer en un momento en que se cortó el financiamiento para la Argentina. Claro. O sea, en este momento tenemos menos financiamiento y tenemos un grupo de legisladores opositores que lo que está sugiriendo es que el Estado salga a tomar más plata en los mercados, cuando no hay, para subsidiarme las tarifas de servicios públicos a mí. Si a vos te parece que un señor que mira de afuera nos va a ver con buenos ojos para prestarnos plata, yo lo dudo, porque es como que vos me digas Este viene un amigo, uy mira, se me fue la mano, vos sabés que me gasté toda la plata, no llego a fin de mes. Bueno, toma, te doy plata, a los dos días viene y dice, este, uy, no sabés, me volví a quedar sin plata, bueno flaco, pero yo te di suficiente como para llegar a fin de mes. No, pero ¿sabés qué? Es que se nos ocurrió con mi mujer salir a comer afuera y claro. qué sé yo, y obviamente, yo voy a decir, no, Flaco, ¿sabés qué? arreglate pedíle otro. Y la otra, vea quién es estafa, porque eso es una estafa. Aldo, te hago, te hago la última. Eh, esto tiene el anuncio de ayer y lo que está pasando hoy, y lo que va a pasar hoy a lo largo de todo el día en Washington, y quizá mañana, no se sabe si van a estar uno o dos días, tiene ya un impacto real y concreto en lo que va a pasar con lo que nos venía ocupando hasta el momento, que es el tema del dólar, el tema de las intervenciones del central, lo que estábamos gastando para sostener eh, la moneda estadounidense, el tema de la, de la incertidumbre eh, eh, financiera local. ¿Ya, tiene, ¿Ya va a tener impacto o cómo lo ves? Algún impacto ya tuvo el día de ayer porque tranquilizó los nervios. La cuestión dólar, sí. Corrida, sí. Y yo creo que el gobierno tiene que seguir dando señales, y sobre todo el Banco Central, dando señales como para recuperar la credibilidad que perdió en términos de que va a defender el valor de la moneda. Fundamentalmente porque cuando vemos subir el dólar la mayor parte de las veces, y eso ha sido así ahora, eh, lo que está pasando es que está perdiendo valor el, el poder adquisitivo, el peso que tenemos en el bolsillo, ahorramos y cobramos nuestro sueldo todos los argentinos, ¿no es cierto? Entonces, claramente hay que recuperar su valor, ¿por qué? porque que pierda valor implica, lamentablemente, que todos somos más pobres, pero sobre todo los que se vuelven más pobres son los pobres, ¿no? Con lo cual, eh, claramente ahí tiene el Banco Central que redoblar su apuesta a mi juicio para que el costo, eh, empobrecimiento de la gente que tenga esto, sea el menor y fortalezca el valor del peso o sea, hay que seguir haciendo cosas si, si el Banco Central y el gobierno llegan a pensar ¿sí? equivocadamente que con lo que hicieron hasta ahora ya reconstruyeron la credibilidad que tenían antes, es un error la Bien. credibilidad ha sido golpeada están reconstruyéndola de a poquitito pero esto es un trabajo que van a tener que seguir todos los días. Aldo, te mando un saludo muchas gracias Gracias a ustedes. Hablábamos con el economista Aldo Abram, que nos daba un panorama eh, de lo que estaba pasando, de las, de las cuestiones que él cree que van a ocurrir con el tema del Fondo Monetario, Dólar, Banco Central, etc. Ahora, el temita que te debía de hace un rato, y volvemos con más Solo Negocios. catalano. Bueno, volvimos, solcito, en el barrio de Palermo, 18.7 la temperatura, 9.37 la hora. Vamos a seguir hablando de de todo lo que está pasando. Vamos a hacer una, vamos a tener una, una conversación con José Evano, que es gerente de asesores financieros de Invertir Online. Mi idea era contar un poco, bueno, de, lo pensaba desde ayer a la nota, cómo venía después de, de, de, del jueves negro, del viernes, de las tasas y demás, cómo venía la cuestión de, de inversión y demás. Ahora le vamos a, a sumar a José el tema de, de, cómo, de cómo supone que va a impactar en los mercados, en el dólar Algo que va a empezar a moverse dentro de unos minutos No más La cuestión de ayer del, del, de, del anuncio del, De las conversaciones con el Fondo, fondo monetario Así que metemos un ingrediente más En lo que tenía pensado hablar con José José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo, cómo crees que, va, que, se, que se van a comportar los mercados? Mira, uso una palabra que nunca, que nunca se usó Como que se van a comportar los mercados eh, Hoy cuando, cuando empiece, se empiece a operar en un rato Mira, ayer ya vimos una respuesta. ¿no? Ayer por, hubo por respuesta, que... tenés razón, sí, sí. <risa> el, el, el anuncio fue, fue tempranito y, y vimos un comportamiento que a mí me sorprendió un poco, porque por lo menos cuando ves lo que pasó con el Merval, que había abierto casi 4% abajo, eh, después de, de que habló Macri, había recuperado casi toda la baja y al ratito volvió para atrás y terminó casi 4% abajo de nuevo. Eh, o sea, si tomamos la, lo que pasó ayer durante el día Con lo que sabíamos, que es lo mismo que sabemos ahora eh, Las perspectivas son malas Pero yo, sin embargo, voy para el otro lado Pienso lo contrario A ver, a, a, eh, ampliame un poquito eso Y porque... mira, vos ¿pues que me siento medio solo diciendo esto porque. No importa, eh, acá en entonces... un acá, acá solo negocio te bancamos Mira, te damos... Te... Gracias, gracias No, pero en todos lados veo mucha desesperación, muy, la gente muy preocupada. Y Mire, pensarlo así, pensarlo así. Hace tres semanas, nada más que tres semanas, vos teníamos eh, tasa al 26, eh, tasa del vaca al 26, eh, el medolval en 30 mil puntos, eh, teníamos el dólar en 20 y pico controlado. ¿Cuál fue el gran cambio que pasó en las últimas tres semanas para justificar? un cambio de fondo, ¿eh? por supuesto, hay un cambio, si se quiere, eh, de, de, de, de percepción, hay un cambio, o sea, no es menor, ¿no? El, el miedo no es menor, porque si todo el mundo sale corriendo, eh, el resultado es el mismo. Bueno, a ver, hubo contexto externo de alguna forma que impactó, en menor medida, pero impactó, y después hubo también algunas cuestiones internas, el famoso impuesto ese que hizo que algunos, que, bueno, no, que muchos inversores ¿Sí? se fueran, uh -huh. eh, que, que retiraron sus posiciones, bueno, eso pasó más o menos en los últimos 15 días, no sé si algo más. Sí, sí, pero, a ver, de nuevo, contexto, contexto externo, las subas de tasas, principalmente de Estados Unidos... Impacto relativo, sí, hubo impacto... Impacto relativo y anterior, sí, ya sabíamos que estaba pasando Obvio, esto. sí, sí. Eh, y, y, y después el, el efecto sobre la aplicación de la renta financiera de los extranjeros... Eh, mira, por ejemplo, ahora, la semana que viene, vencen Levax. Sí. Van a vencer un montón. La ¿sabes? mitad de las reservas. Sí, sí. Sí, son como. Digo, 6, en, ¿no? en equivalencia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, un montón, son más de 600 mil millones de pesos. Sí. Se calcula que más o menos 20 mil de esos 600 mil, es menos del 5%, es lo que queda en manos de extranjeros. O sea, ya, si, si el verdadero problema era que los extranjeros se llevaron eh, los dólares, ya se queda fueron. muy poquito. Ya se fueron, sí. Queda muy poquito. Entonces, para mí, estamos en una semana de definición. Eh, Y veo dos escenarios, digamos. Un escenario, el escenario terrible, digamos, el escenario donde tenemos que preocuparnos mucho, que sería, digamos, debacle, pero lo veo muy improbable porque no veo justificación para eso. ¿Cuál sería? Eh, no, eh, eh, bueno, el escenario... Ah, el escenario debacle, ok. Claro, el escenario de debacle. Eh, pero ¿qué tendría que pasar para que eso ocurriera? Y bueno, tendría que pasar que, que, que no nos alcance para frenar Una corrida contra el dólar Que empiece la gente contra los depósitos bancarios Pero Lo veo altamente improbable Sobre todo, bueno, sobre todo contra el sistema bancario digamos. El sistema bancario argentino es muy sólido en este momento Bueno, y, y, y Perdón, vos mencionabas recién la cuestión del EVAX sí. ¿Qué crees que va a pasar la semana que viene? Bueno eh, Nos jugamos mucho, ¿no? Eh Por supuesto, en cuanto a tasas, esperamos unas tasas acorde con lo que está ocurriendo en el mercado secundario. Yo no sé si va a llegar a 40% como estaba, estaba operando ayer, pero a, arriba de, en 35% o arriba de 35% me imagino que va a ser la tasa. Eh, la gran duda es si pagando esa tasa vamos a llegar a renovar todo lo que hay que renovar. Eh, y si no se llega va a ser un problema. Eh, yo creo que Hay otros, otros instrumentos para meter mano. Por ejemplo, hoy tenemos licitaciones de letes que son en dólares. Claro. Y si todo el mundo está tan preocupado y quiere dólares, bueno, pueden emitir más letes en lugar de Levax y el efecto sería similar. Bien, bien. Algunos otras, otros indicadores. Bueno, la bolsa ayer, como, ¿qué, ¿qué se espera para, para la bolsa ayer? Las, eh, las acciones, por lo menos las, de las empresas argentinas que cotizan en, en, en, en Estados Unidos, y las ADRs y los... Eh, y, lo, y, los fond y, los, eh, y los bonos, quiero decir, eh, muy golpeados, ¿no? Muy golpeados. Muy golpeados. Y yo te digo, eh, eh, eh, para mí, exageradamente golpeados. Exageradamente golpeados. Vamos a seguir un cachito a renta fija. Pensemos en los bonos. Eh, el riesgo país pasó los 500 puntos. Sí, también eh, subió mucho el riesgo país. Una locura, porque... No, vos decís, la tasa libre de riesgo sube... No sé, 25 ya confirmado, probablemente entre 50 y 75 puntos básicos más desde acá hasta fin de año. Eh, y los bonos argentinos cayeron 200, más de 200 puntos. Eh, me, me, y, y comparalo con lo que está pasando con otros países, otros países emergentes, ¿no? Eh, que el castigo no fue tanto. Claro. Pues, no, no, nos separamos mucho de ellos. Entonces eso... Y, y por otro lado, en algún momento va a entrar el, el, el, la, la codicia de, de, de los inversores. Digamos. Vos tenés bonos en dólares, como el DICA, que el año pasado eh, cruzó, cruzó fin de año, digamos el 31 de diciembre, rendía menos del 6%. Hoy rinde más de 8%. Claro, subió mucho. Subió mucho, entonces en algún momento digamos la, la, la, la parte compradora va a entrar en el mercado y eso por los bonos en dólares, tenés bonos en pesos, tenés bonos, eh, no sé, el PR15 indexado por dólar, eh, rinde 38%, es un bono que, que tiene 4 años más de vida, y si, la verdad que si yo firmo 38% de tasa por 4 años, por más que sean pesos, yo creo que me quedo bastante tranquilo. Claro. Eh, tenés bonos como los bonos indexados por ser, también el TC21, bastante corto, vende, vence en el 2021, tocó un mínimo, o sea, es, es pagable, este ¿sí? ser, o sea, toda la inflación, más, tasa. más ser eh, Y tocó un mínimo de 1.30 de, de tasa por sobre el ser y ahora está, está en 8% de rendimiento. O sea, también cualquier instrumento que me diga, yo te voy a dar toda la inflación, no importa cuál, más 8%, o sea, me asegura 8% de, de tasa real positiva, yo estoy contento. Claro, claro A ver, el que nos, la persona que nos está escuchando Que por ahí no es muy sofisticada En términos de instrumentos financieros y demás Pero que sí se animó a hacer una, a hacer una inversión en, en, en Levax Y tiene y ver todo este zafarrancho Y dice, ¿qué hago la semana que viene? ¿Renuevo o no renuevo? ¿Qué, qué le decís? Mirá, sobre todo y especialmente Para esta persona que vos me dijiste mira, que no está mucho en el mercado Que no piense en el día a día El día a día es para el que está en el mercado Que está tradeando Sí Esa persona tiene que pensar en un año, tiene que pensar en dos años, y tiene que ver qué pasa con los, con los números a lo largo de ese tiempo. Eh, porque sí, o sea, sí, o sea eh, míralo así, todo 2016, o todo 2017, o el corte que vos quieras en el medio, Levax contra inflación, ganó Levax. Levax contra el dólar, ganó Levax. En el medio tuviste saltos, en el medio tuviste momentos eh, el año pasado que, que, que la inflación este, se disparó y fue mayor que, que la Levax. Pero la verdad que nadie tiene el poder de mes a mes, semana a semana, para decir qué va a pasar con cada indicador. Entonces pensé en un año, y fíjate qué pasó en ese momento. Eh, por supuesto, por supuesto, quien hizo Levax a 26 eh, el mes pasado... Y pasó todo lo que pasa ahora, me está diciendo este pibe está loco. Pero de nuevo, pensá en un año. En el, el, el plazo un poco más, <risa> más, más largo. Bueno, José, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo. Gracias, otro día. Hablábamos con José Bano, gerente de asesores financieros de invertironline.com. Amigos, tanda y ya volvemos. Auspicio este programa.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 Bueno, último bloque, en solo negocios 18-7 la temperatura Viste que había solcito que yo te decía Bueno, ya ahora está anulado, parece que va a llover de vuelta Y así estamos, de hecho no se sabe si se va a jugar El partido de Boca, hoy Boca podría consolarse campeón Pero hay una especie de alerta Meteorológica fuerte para la tarde, Boca va a jugar al, Alrededor de las 7, 7 y cuarto De la tarde, y <coughs> el partido Suspendido ya por lluvia De hace unos días con gimnasia eh, Esgrima en La Plata Parece que se, va, se podría suspender de vuelta Porque hay alguna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 Gracias, Sebastián. Un beso. Un beso. Hablábamos con Barina de Martino, gerente de multicategoría de CCU, hablando de la Sidra 1888 y algunas otras marcas que tiene el grupo chileno acá en el país. Bueno, amigos, se nos termina el programa. Nos estamos yendo 9 y 59 y 23 dice la 9, 59 y 23 los, los, los, eh, los segundos, ¿no? Porque si no parece que estoy diciendo la hora, se ríe nuestro operador. Bueno. Eso quiere decir que estamos cerca de las 10 de la mañana y que se termina este Solo Negocios. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar En un rato ahí vamos a poner el audio de este programa de vuelta para que lo escuchen online o lo compartan en redes sociales. Vamos a dejarles ahí también los links a los principales temas que, tratamos, que tocamos en esta mañana en Radio LED y también nos siguen en nuestra cuenta de Twitter que es arroba solonegociosweb o en la mía que es arroba seba catalano. Amigos, nos vamos a encontrar el miércoles que viene. Esperemos con una semana un poco más tranquila en lo que tiene que ver con lo económico, eh, vamos a ver si hay novedades con el Fondo Monetario. Obviamente, se las vamos a contar acá en Solo Negocios. Nos encontramos de vuelta el miércoles próximo a las 9 de la mañana acá en Radio LED. ¡Chao! Esto fue Solo Negocios.